Royal, directamente desde Galicia, Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Sabes dónde demonios ha encontrado la mina de coltán En Galicia, no. Sí, en Galicia, sí. ¿Ah, sí? Sí, en Galicia. Vaya, por Dios. En no. Galicia, nos lo va a contar después en Fronteras del Futuro. Le Javier diré a sobrinos que corran. Qué barbaridad, eh. ¿eh? La historia que tiene Galicia con las minas Por, de, de Wolframio, otro, de Wolframio. Por ejemplo, en ¿sabes? los años 30, en los años 40. Bueno, pues la historia, la historia más negra se va a repetir en Galicia. Con las minas, otra vez, otra vez. Con las minas que construyen el mundo tecnológico, pero el mundo que hace difícil la vida de algunas personas. Bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Mm. Por poder estar whatsappeando como está haciendo ahora Juanjo Sánchez Oro. Ojo, estoy escuchando. Eh, sí, sí, eh. Eh. Muy buena, Juanjo. <risa> Hola, ¿qué tal? Eh. Josep Quijarro, ¿qué tal? ...muy buenas noches... ...bueno... ...Manuel Carveal... pon un poquito de esperanza a todo esto... ...porque se han encontrado... ...restos biológicos en un meteorito... Mm. ...una pista más... ...una huella más... ...de lo que puede ser... ...la noticia que vamos a dar... ...este año... ...el que viene... ...el siguiente... ...la vida extraterrestre... hallada biológicamente... ...ya están aquí... ...nadie se ha enterado... ...ya han ¿Eh? llegado... ...pues sí... ...un equipo de... ...de investigadores... ...de la Universidad de Harvard acaban de anotarse el pelotazo con esta pequeña, esta, esta, este avance de su investigación sobre un meteorito que cayó en Argelia en 1990 que han estado examinando y en el que anuncian que han encontrado por primera vez una proteína extraterrestre no es la primera vez, hay muchos casos a lo largo de los últimos años de eh, la publicación de hallazgos de elementos prebióticos de, de la, los, los primeros ladrillos de la vida que se han encontrado en meteoritos. Es más, yo no sé si vosotros sabéis que yo tengo un fragmento de uno de esos meteoritos donde supuestamente se encontró, es decir yo a lo mejor tengo un extraterrestre en una estantería de mi casa y no lo sé pues en su día José Antonio Lamich Yusev lo, lo recordará uh -huh. y además recordará perfectamente la historia del meteorito de Turo de la Peira que en uh -huh. Barcelona que hizo que generó tanta polémica porque se anunció que se habían encontrado microorganismos extraterrestres y Lamich tuvo la amabilidad de obsequiarme un fragmento De ese meteorito, o sea Tú tienes yo ya, paso, yo ya paso el resto de... Restos de ese meteorito. Tro... Sí, sí, yo tengo un Y Joseph también. Meteorito. No lo sé. Joseph, ¿tú tienes? Pues, pues yo, yo no no me quedé con ningún fragmento, he eh, de decirlo. Prefería el ectoplasma que tenía ahí. <risa> <risa> pues, pues, vale. Hombre, yo también, pero me lo dio de, peso, de yo premio de consolación. Yo también tengo un meteorito, no me lo dio la MES, pero lo tengo también. Eh, ¿Sabes, Emanuel, que es ilegal tener meteoritos? Ya lo estás devolviendo. Sí. ¿Sí? ¿Así? Sí. Por bocas. Vaya. Pues entonces los dos, Vaya, ahora mismo realidad, al trullo, Bruno no, y tú. Es, es ilegal, ¿eh? no quiero decir que realidad, sea de no, no era un meteorito, es una pedrada de que me tiraron un día y me la conservo ahí con mucho cariño. Muy bien, bueno, no pero pescamos. en este caso lo que han anunciado este equipo de investigadores de Harvard es que han encontrado, eh, eso, por primera vez, un... un compuesto una proteína que, según los primeros análisis, está compuesta principalmente de glicina y otros aminoácidos y que contenía átomos de oxígeno, litio y hierro en sus extremos, que además es una disposición muy anómala, muy extraña, porque no, no se conocen en casos de, de esa distribución tan, tan insólita aquí en la Tierra. Y evidentemente, como suele ocurrir en estos casos, ya se ha generado la polémica. Eh, por un lado, hay científicos muy escépticos con este descubrimiento que eh, alegan que hay que tener mucho cuidado porque en este tipo de casos cualquier pequeño detalle en la recogida de las muestras, incluso cuando se produce la llegada de ese meteorito, podría eh, contaminarlo y generar un falso positivo, a pesar de que la distribución de esa proteína, como digo, es bastante extraña, es bastante anómala. Eh, hay, hasta ahora el, el principal problema es que esto se ha publicado en un servidor de, de publicaciones de índole académico, ARSIP Pero todavía, a fecha de hoy, aún no ha pasado una revisión por pares Todavía no se ha publicado en una revista eh, científica académica, de estas que le gustan tanto a Juanjo Así que eh, hay que esperar pero sería, en, de todos los casos que se han recogido hasta ahora, incluyendo el, de tu, el, el meteorito de Turo de la Peira, el ejemplo supuestamente más claro de una forma de vida extraterrestre que ha llegado a nuestro planeta eh, en un meteorito y que vuelve a reforzar una de las posibles respuestas que hay para el gran enigma. Sí, ¿Cómo sí, surgió sí. la vida en la Tierra? La teoría de la panespermia diría que fueron unos inmigrantes Ahora está tan de moda que llegaron una patera en forma de roca de otro punto del sistema solar y que nos fecundaron a todos, ¿no? Todos tendríamos ese mismo origen extraterrestre. Pero antes de lanzar las campanas al vuelo, habrá que esperar a ver lo que dice la comunidad científica, porque la noticia podría ser rigor. Hombre, por supuesto que sí. ¿Está deseando decir algo Juan José Zoro? Eh, no, no, no, Lo que dice <risa> no, lo que dice Manuel está todo muy bien. Ah, ¿no? vale, porque vale. además, bueno, lo, lo único quizás es que lo de llamar yo Esta semana estuve hablando con José Miguel Mulet, que además no suele escuchar bastante aquí en La Rosa, y además hace tiempo también le he entrevistado y le pregunté sobre esta noticia, para ver qué entidad tenía. Entonces él me decía como que era muy generoso llamar a esto proteína y luego también escuchando y viendo otros divulgadores científicos, dicen que realmente lo que se han encontrado son unos aminoácidos que sí que es un poco la, la naturaleza íntima ¿no? de la que tiene la proteína, pero no constituye no la, la proteína tampoco que no, no, funciona, pero, pero, pero cuando pero que... el meteorito marciano que recordamos, el de la Antártida, el de Eran aminoácidos también, y claro. fíjate la que se montó, ¿eh? Lo que, lo que sí que él, José Miguel se estuvo leyendo el artículo, eh, y me dijo que sí que, por ejemplo, se ve que no es una, en principio, según aparece ahí, no es una proteína, o sea, no es un aminoácido sintético, porque aquí, ahora mismo en la Tierra, hay empresas que se dedican a hacer proteínas, como sabéis, es un, claro, es un complemento alimenticio, bueno, es fundamental para, para nuestro crecimiento para nuestro es la energía que nos recibe nuestro cuerpo y entonces hay empresas que se dedican a sintetizar proteínas entonces se ve que no es un compuesto digamos artificial hecho o sea, no serían esteroides extraterrestres no serían esteroides terrestres pero eh, lo que no está nada claro es efectivamente qué naturaleza tiene en el sentido de que sabemos que hay determinadas partes del cosmos y por ejemplo creo que son los cúmulos y tal que sabemos que tiene eh, que son capaces de crear este tipo de aminoácidos entonces llamarlo proteína como que es bastante exagerado Estaríamos todavía en un nivel eh, todavía bastante inferior. Y luego otro aspecto también fundamental es lo que tú has dicho, Manuel, que es la publicación. Claro. Eh, Archive es lo que se llaman publicaciones preprint, que son... Antes de que tú vayas a enviar esto a una revista académica, tú lo subes aquí a esta publicación para recibir un poco la opinión de, de los especialistas. Y la que de los especialistas hasta rice por lo menos esa información el hecho de que se deje por escrita quiere decir no, que, no, no, pero que, que tiene relevancia importancia es una fantasía no, pero la, la idea es que tú lo pones para que luego antes de enviarlo a la revista claro. se pueda mejorar para si se que hay una serie Eso, es decir es una especie de revisión no formal de una revista académica pero bueno entre expertos pues, para que se pueda paso, claro. claro y luego ya sí que los, eh, se han pedido declaraciones a los de Harvard que han publicado y han dicho que se quieren esperar a que ya se presente realmente la publicación y se admitida en una revista Josep eh, estamos a las puertas de ese descubrimiento, de ese hallazgo que puede ser extraordinario puede ser este, puede ser otro pero va a ocurrir en los próximos tiempos y lo vamos a contar, ¿eh? Yo, yo espero que sí, que podamos contarlo. De hecho, y, y lo hemos reflejado aquí en más de una ocasión, existe como una especie de acelerón, ¿no? Como de pauta, eh, no sé si creada o no creada, pero de, de, de pauta de regular ¿no? ciertas informaciones y ahora estamos en la fase de, venga, goteo máximo. Luego vendrá un goteo mínimo y otra vez el, el, la tormenta. Y estoy esperando, efectivamente, de que sea información para mí muy importante porque no solo nos dice que, que no somos un, una anécdota en el universo, sino que la vida tal y como supusieron grandes mentes del pasado, como Drake oró que fue el primero de, en, en hablar de, de estas uh, proteínas, de los ácidos básicos para la vida procedentes precisamente de meteoritos uh, que venían de lugares lejanos del universo pues uh, nos, nos abriría las puertas a un conocimiento extraordinario no solamente de, de dónde venimos sino también hacia dónde vamos. Con Almadilla y eh, nos mandan varios eh, mensajes a propósito de esta información. Catillo, por ejemplo, con una fotografía, con una imagen de Alf. Dice, yo vine por UHF. <risa> <risa> varios eh, comentarios sobre la paspermia, sobre ese término. Y también nos manda, a propósito de esta información, una noticia, la NBA. Dice LeBron James y Anthony Davis. Bueno, pues eh, que cada uno lo interpreta. Sí, sí. Oye, por cierto, Juanjo. También una noticia que tiene que ver con... Otra forma de vida que no es humana, la animal. Los encuentros cercanos con la muerte parece que son posibles en animales. Bueno, esto es un, una reflexión que ha surgido a partir de un artículo que ha publicado una revista pues especializada en, en primates que se llama Así Primates y publicó hace poco un estudio, un artículo hecho por Barbara King donde se analizaba el comportamiento de una pareja de, de simios de, de, de, de, de, de americanos que habían tenido eh, una pareja eh, de macho y hembra y entonces eh, la hembra había tenido un golpe, se había caído y entonces había quedado eh, bastante eh, congestionada, ¿no? En concreto creen que visualmente, porque todo esto estaba siendo grabado en vídeo, el vídeo se puede ver a través de, de internet, creen que seguramente el episodio que sufrió esta en este caso esta hembra de, de primate había sido un ataque anóxico reflejo y esto provoca eh, en ese momento en el que se queda, que pierde la conciencia y que encima es bastante doloroso que encima además puede tener también el, el golpe en la cabeza, puede generar un sangre, incluso puede mm, provocar un breve paro cardíaco pues se sabe también que provoca algún tipo de alucinaciones. Entonces claro, eh, lo que hacía esta primatóloga era replantearse hasta qué punto los animales tienen conciencia de, de esa muerte, eh, si viven la muerte de alguna manera de sus seres queridos cómo experimentan cómo reaccionan porque se ve que, que claro la pareja trata de consolarla de ayudarla de alguna forma Y sobre todo también luego eh, otra autora, que es de donde yo he sacado el artículo, que es Cris ella se pregunta si además puede ocurrir que tengan algún tipo de experiencia cercana a la muerte, porque es un episodio muy similar. ¿no? Eh, simplemente mantiene un poco la, la reflexión de si hasta este punto, algo que de momento tenemos muy catalogado a la idea de los seres humanos y además también asociado a la propia idea de, de la creencia en el más allá y por lo tanto en un entorno religioso, entraríamos de nuevo en el terreno de hasta qué punto pueden tener estados espirituales o incluso rudimentarias creencias religiosas los, los animales y luego planteaba también un caso que aquí comentamos, eh, alguna vez hemos comentado de pasada y es que en el año 2013 se hicieron unos experimentos con, con ratas a las cuales se les provocaba un paro cardíaco y se monitorizaba la actividad cerebral y se, se comprobó que efectivamente durante el proceso en el que tenían ese paro cardíaco había una actividad cerebral continuada y aumentada durante los instantes eh, siguientes que es algo que también parece que podría generar algún tipo de, de episodio alucinatorio o similar a la experiencia cercana a la muerte dentro de a los, en los seres humanos ¿no? por lo tanto claro eh, simplemente es una reflexión, nos falta el principal vehículo que nosotros tenemos para conocer la experiencia cercana a la muerte es el lenguaje. Es, al fin y al cabo es una narración, es un relato que vive la persona y que nos cuenta una experiencia íntima, que además no tenemos ninguna manera de acceder a ella, de meternos en ella, nada más que a través de, de lo que nos cuenta. Nosotros tenemos la frontera del lenguaje, precisamente de la incomunicación con el resto de las especies, por lo tanto no podemos saber si realmente lo viven o no. Pero se está desarrollando una disciplina Eh, que ya tiene bastante recorrido que es lo que se denomina la tanatología animal, que lo que hace es refle pensar o reflexionar sobre si los animales tienen conciencia de muerte, tanto propia ¿Cómo? De sus semejantes, a través de los comportamientos. Aquí en ocasiones hemos hablado de si, por ejemplo, pues practican el luto o no, cómo ellos gestionan la pérdida de, de un miembro destacado de, de la manada, y entonces ahí siempre surgen eh, las dudas. ¿no? Sí que, por ejemplo, en algunos estudios, y que, que son quizás los más consolidados, es el comportamiento de los elefantes, y ahí sí que se ha visto que cuando un elefante cae, cuando un elefante muere, El resto de la manada mmm, nota la diferencia. Por ejemplo, el relato de una de, estas, de estos investigadores cuenta que cuando él fue por primera vez a ver unos, una manada de elefantes se dio cuenta de que no, eran, no tenían el mismo comportamiento que había observado, por ejemplo, en documentales. Mm. Y lo justificaban diciendo que lo estaban como más decaídos, de alguna forma, Entonces, entonces uno de los guías con lo que estaba él, que no era ningún experto en la materia, le dijo, no, no, lo que ha pasado es que han perdido al, al líder de la manada. Entonces, de esa manera sí que parece como que son, que tienen cierta conciencia de que realmente la muerte está ahí y lo, lo gestionan de, de alguna manera. ¿no? Aunque no podamos meternos en su conciencia, sí que parece que hay algo emocional, hay algo que pasa por sus cabezas que, que indicaría eso. No es que la NBA nos haya mandado una información con Rosa Rosaventos, es que es el bot de la NBA porque... Almohadilla, Rosario, entonces, eh, trending topic en nuestro país. Yusef Guijarro, más información sobre animales, animales que tienen que ver, bueno, hacen cosas muy relacionadas con estos temas. Eh, bueno, mmm, ¿Lolos? Tú, no. tú, tú sabes a lo que se dedicaba el, pu el pulpo Paul. Sí, a predecir. Pues a predecir el futuro, era como el rapel de los pulpos. <ríe> sí, pues, vale. pues ahora tenemos... A, a una especie, porque no solamente un loro, sino a una especie de loros que se llaman kia, bueno, esa es la, la forma cariñosa con la que los llaman, porque en realidad se llaman Néstor notabilisis. Oh, no sé bien. si es que son notabilisos <risa> o no, pero es muy divertido darse cuenta de, de, del nombre científico de estos, de estos loros. ¿Qué, ¿Qué peculiaridad, aparte de que están en peligro de, de extinción, tienen estos loros? Pues que Al parecer tiene una estructura social compleja, donde muchos individuos viven en grupo, pero van y vienen a su antojo, son un poco pendencieros, ¿no? Cada uno va a su puto rollo. Lo que significa que necesitan recordar sus identidades. Eh, y, y, y allá donde estaban, ¿no? su casa, alguno, al, alguno, en domingo, alguno en domingo no sabe dónde está, ya me dice mamá, ¿no? soy yo, pues no, pues entonces me he equivocado de casar, pues esto sería igual, ¿no? Y, y, y al parecer eh, estas características llevaron a un grupo de investigadores a tomarlos como grupo de referencia para un experimento, este sí, muy interesante. Y que ha llegado a una conclusión extraordinaria, y es que los eh, loros, eh, digamos, predicen, tienen una habilidad predictiva, pero no en el sentido más eh, paranormal del término, sino más probabilístico. Y esto es muy sorprendente, porque hasta ahora solamente esta capacidad se les atribuía a los primates, y a los seres humanos, a los bebés humanos. Bueno, estas pruebas han consistido eh, en, en colocar fichas de colores. En, en, eh, en uno se les ponía de color negro y en otro de color eh, eh, naranja. Y entonces pues claro, no tienen manos, pues iban eh, picoteando eh, uno y el otro en función de lo que eh, dictaba el, el experimento lo, lo que tenían que hacer era básicamente, eh, el contenido del bote era transparente, por lo tanto podían ver dónde había más y dónde había menos, pero lo que eh, digamos, tenían que hacer eh, después con los tarros tapados eh, rebosaba por, por encima eh, los negros y los naranjas a lo mejor estaban más abajo, pues él no tenía en cuenta eh, el, el que sobrepasara más o menos sino que veía mmm, como previamente había visto que el bote eh, pues tenía una seguridad que a lo mejor era menos profundo sabía que la probabilidad de que hubieran más era él en el otro y entonces Eso eh, ha dado esa, esa característica, ha dado esa eh, habilidad a estos curiosos loros que, bueno, lo que hacen, lo que hacen es eh, compartir a partir de ahora la habilidad de, de saber dónde está la comidita cuando está ebrio y, por lo tanto, eh, poder predecir perfectamente cuál, cuál va a ser la ficha ganadora. Un pulpo, pol, pero vamos en... El loro. Eh, antes eh, comentabas, eh, Juanjo, comentabas eh, lo de los entierros, eh. Yo recuerdo que una de las cosas eh, que me llama muchísimo la atención en eh, una inteligencia que consideramos no sé, yo creo que un poco erróneamente, ¿no? La de las hormigas, eh, muy básica, pero ellos, las hormigas eh, también hacen entierros, o algo parecido a entierros. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues hay la teoría de que Una hormiga no tiene inteligencia, pero todas las hormigas son como neuronas de un mismo cerebro. ¿no? Sí, lo de, de famoso un poco la, la inteligencia colmena, uh -huh. y se ve que funcionan por comportamientos así compartidos. Claro, yo, yo aquí lo que veo es lo, la, lo complicado y también lo revelador que sería, porque también eh, ahora mismo estamos siempre cuestionándonos la distancia que tenemos con el resto de los animales, ¿no? Siempre esto había sido muy acusado, el ser humano como algo diferente, y sin embargo ahora cada vez, desde lo que se produjo, se llamó también en su momento el giro animal, que es una especie de corriente filosófica ya en, en el siglo XX, eso se ha ido diluyendo, ¿no? Y cada vez tratamos de ver que la fronteras que hay un continuo entre el resto de animales y, y nosotros. Pero claro, lo de la religión es un elemento, y la creencia, sobre todo la conciencia de la muerte, es un elemento muy significativo. A lo mejor eso es lo que nos diferencia también del resto de los animales. Y atención, ahora las noticias, en la información nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, pero tomad nota. Una fecha, 29 de abril. Ese día, ese día, el 29 de abril próximo, queda un mes y 20 días, el 29 de abril próximo puede llegar el fin del mundo. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Las dos y seis minutos y continuamos en la rosa de los vientos y continuamos en la tertulia de zona Cero. Estamos, sí, a 9 de marzo. Eso quiere decir que queda justo, justo un mes y 20 días para que llegue algo. Y que posiblemente, dicen algunos, bueno, no va a pasar evidentemente, un fin del mundo. Un asteroide peligroso para la supervivencia de la Tierra. Bueno, pero si trae proteína. Exactamente, mira. Sí, claro. La va expandiendo así como foras. Primero nos alimentan los extraterrestres y luego nos comen. Bueno, pues el, el asteroide tiene unas dimensiones de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro que dice que los terribles, terribles los que si algún día impactan contra la Tierra y lo va a dejar muy mal, muy mal, son los que tienen más de 10 kilómetros. Pero bueno... Dep depende de dónde caigan, si caen en la cabeza da igual, ¿eh? <risa> sí. Con 4 kilómetros está bien. Este, este, a alguno le viene bien que le caiga de vez en cuando. Bueno, este se llama el asteroide 52768 y fue visto Hombre. por primera vez en 1998 y está catalogado como objeto potencialmente peligroso. Eh, se calcula que el 29 de abril, que antes estaba temblando ahí, le he visto en el rincón a, a, a Juanjo a qué hora, a qué hora, a qué hora sí, bueno por, por si me parte el día, yo digo. para que todo el mundo tome nota por si acaso es a las 10.56 hora española. ¿Vale? Bueno, Para que esté por la mañana. No la mañana. No, no, no exageradamente. ¿Cuál es la fecha que dice la canción de Celtas Cortos? 20 de abril del ah, 90. Ese, 20 de abril. 20 vale, vale, de vale. abril del 90. Vale, ese. vale. Bueno, pues no. Es el 29 de abril, a las 10.56. Bueno, se le fue alféreo un poquito y pero, ya está. Pero, pero, pero... Que no va a chocar contra la tierra. Anda, Uy. que me pongo gallega y todo. Uy. Bueno, pues no va a chocar... Y dicen que va a pasar a una distancia de casi 6.300.000 kilómetros de la Tierra. Algo así como 16 veces la distancia promedio de la Tierra a la Luna. La velocidad, también tiene tela, ¿eh? Alrededor de 30.000 kilómetros por hora. O sea que si se acercara o hubiese, no sé, por casualidad algún desvío o algo, la cosa ya sería un poquito más peligrosa. ¿Cuándo se supone que va a volver a pasar... Nuestro querido asteroide 52768, pues la próxima vez que lo hará será el 16 de abril de 2079, dentro de 59 añitos. ¿Y entonces Araúi también? ¿O... No, verás, verás. Pues, es, claro, que... es que eh, parece que el titular me ha dejado así como sobrecogido, no. pero luego me voy relajando Claro, mismo, es que... Mismo, claro. Oh, hombre, pero, pero porque ya sabes que ahora cada vez hay más sistemas y más tecnología a la hora de calcular cuando puede haber un objeto peligroso cerca de la Tierra? Entonces, cuando tienen todos los datos, pues procuran que la gente lo sepa. Y yo creo que también, más que nada, por si acaso hay algún aviso de estos así de repente que la gente se asusta, pues para que, que la gente pues sí, esté un poquito coger, a, a alerta. El centro de la galaxia. Pero bueno, hay otra noticia mmm, bastante agorera y dice... Si, no os preocupéis, si el 29 de abril no va a ocurrir el apocalipsis porque el meteorito no va a caer, hay muchas probabilidades de que nuestro planeta Tierra mmm, fallezca por diferentes motivos. Opciones que tenemos. Coronavirus. Sí. <risas> Opciones que tenemos. Pues mira, la primera, el meteorito. ...como el que estábamos comentando... Eh, ...todos recordamos... ...el meteorito que destruyó a los dinosaurios... ...o que poco a poco fue la causa de la destrucción de ellos... ...hace 66 millones de años... ...recordamos que nuestro planeta... ...es relativamente joven... ...tiene 4.500 millones de años... ...y hasta el momento... ...que se sepa que se sepa... ...es el único que alberga vida inteligente... ...no en todos los seres vivos... ...pero en algunos sí... ...en algunos sí... ...bueno y como decía... Eh, lo que es peligroso, peligroso es que impacte contra la Tierra un meteorito, un asteroide, una roca, como lo queramos llamar, de unos 11 kilómetros de diámetro. Esto ya a partir de 10 ya la cosa es muy, muy, muy, muy, muy complicada y la vida en la Tierra puede verse alterada muchísimo, muchísimo y hacer un cambio ca catastrófico. Otra opción de que nos po eh, podamos ir a la porra, el sol. El cambio climático pues está debilitando, lo sabemos, la capa protectora y entonces pues dicen que la Tierra se puede llegar a convertir en un volcán de tal manera que el Sol sería nuestro verdugo, el Sol también es muy, muy jovencito y bueno, pues la vida sería insoportable, los océanos se evaporarían y todo microorganismo se extinguiría. ¿Qué no es el Sol? La guerra nuclear como no? La guerra nuclear, miles de bombas, yo me enfrento a ti, a ver quién eh, tiene más misiles, bueno, pues ya sabemos las consecuencias que tuvo en su momento la bomba atómica, bueno, pues esto también acabaría con la vida tal cual la conocemos, pero hay otra probabilidad, es que son noticias muy buenas, todas sí. fantásticas, el agujero negro. Todas las galaxias tienen un agujero negro. Bueno, pues si nuestro planeta se acerca o por lo que sea, se ha absorbido por un agujero negro, también tenemos todas las probabilidades de que acabemos. Con lo cual, vivamos todo lo que podamos, lo mejor que podamos, disfrutemos, porque si nos ponemos a pensar en todas las probabilidades que tenemos de dejar de existir, pues a uno se le quitan las ganas. Así que hay que intentar disfrutar. Ya lo ha mencionado alguien, seguramente lo ha pensado... Más o menos, más o menos, aproximadamente el 99,9% periodo de los oyentes, el coronavirus mal. Sí, sí, sí, es, es eh, inquietante todas las noticias que se están publicando. Y algunas el tienen que ver con sectas. Mm, bueno, bueno. No, no sé si es correcto porque se cabrean mucho cuando les llamas secta. Religiones, movimientos religiosos, vale. digamos, dejémoslo ahí. La semana pasada hablábamos de que eh, ya se había identificado que el, el primer foco de contagio en Corea había sido una iglesia evangélica. Eh, donde se habían generado por las celebraciones por los oficios en un local cerrado con una gran afluencia de personas muchos contagios y como si nos hubiesen escuchado esta semana varios medios de comunicación se han hecho eco de que eh, bueno, el Ministerio de Sanidad de España estamos hablando de España ya alertaba sobre dos grupos evangélicos en Torrejón de Ardoz y en Leganés, que eh, posiblemente habían sido los focos de contagio de varios, de varios infectados en la Comunidad de Madrid. Eh, en principio, hace, hace unos días, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, compareció ante los medios para... Eh, hacer estos listados a los que ya nos estamos acostumbrando periódicamente del de incremento de, tanto de contagiados detectados como de personas que van falleciendo en, en España y es llamativo que en este caso eh, resaltase, pusiese el, el acento en la implicación de dos comunidades religiosas evangélicas en dos poblaciones de la Comunidad de Madrid como principales focos esto ha hecho que ya en varias partes, no solo de España, sino del mundo, se estén tomando medidas. Eh, antes me comentaba Juanjo lo de los testigos de Jehová. No, eso, eso está... es importante, porque los testigos de Jehová, hablando de fines del mundo, ha habido ya varias ocasiones a lo largo de su historia que han anunciado el fin del mundo, sí, sí, no se han se cumplido recurren, y es... nunca cerraron los salones del reino, y ahora lo han hecho. O sea, que ¿Ah, sí? lo mejor es que esto, fíjate, tienen información privilegiada. En ¿sí? Palestina, la iglesia de la natividad, por ejemplo, en Belén, mm. el lugar donde tradicionalmente supone que Jesús también se ha cerrado, Ya a, a los peregrinos, ¿sí? en Lourdes, eh, eh, después, eh, justo después del Domingo de Ramos, en abril, que empiezan las grandes peregrinaciones, ya se ha anunciado que se cierran las piscinas, no, no se va a prohibir la peregrinación, pero sí se uy, cierran las uy, piscinas. Uy, uy, uy, las piscinas este verano, las playas, madre mía como esto continúe tiene todos los visos de continuar porque no da la impresión de que esto se vaya a cerrar de repente y se vaya a la huelga el coronavirus y está claro que Trump no fue el pulpo pol porque él dijo que en primavera esto se acababa tú fíjate ahora que dices vamos a ser optimistas hace falta o no o no se puede porque lleva China que es el mayor foco de coronavirus en el mundo Lleva tres días con un descenso espectacular en el número de contagios. Y China es el foco pero, del pero, que parte todo. China tomó medidas drásticas. Pero, sí, sí, sí. O pero, sea, el, dijo, en no China va a pasar, están... no es... pasarán y no pasará. Es una muralla, es no una nueva pero, muralla para... Pero, pero Esta China semana, se está reduciendo muchísimo. Sí. Esta semana, en Aro, en Logroño, sí. los eh, miembros del GAR, del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, ya han empezado a, eh, digamos, a meter en sus casas para mantener la cuarentena a personas que suponía que podían estar contagiadas esto está pasando... o sea, ver a la policía, a, a la Guardia Civil en este caso, ya custodiando la cuarentena yo creo que es una escena que todos teníamos en la mente para las películas sí, apocalípticas sí, es cierto, ¿no? sí, sí, pero esto sí, ya está ocurriendo esta semana y no hay visos, mientras no aparezca una vacuna no hay visos de que los contagios Eh, dejen de producirse porque es muy improbable que la gente deje de tener contacto con otras personas. A mí, a mí un poco lo que, bueno, lo ha mencionado Jusser, ¿no? Cuando ha mencionado a Trump, a mí me parece que a lo mejor una de las víctimas de esto, dependiendo cómo evolucione, claro, eh, puede ser el propio Trump, pero víctima política porque hay una cosa que nadie se explica, igual que hay una rareza de por qué en Murcia no hay casos, que es un poco la gran anomalía, ¿no? Pero bueno, realidad, ya, ya no, eh, ya no, ya no eh, pero ya, bueno, ya, es importante Los, los sí, de Vox sí, sí. estaban ahí metiendo el, el, el, la muralla. Pero bueno, era un poco la reserva no ahí espiritual de, del coronavirus, pero pero quiere decir que, por ejemplo, lo que nadie entiende, y es inconcebible, y ahí yo creo que da mucho que pensar, es que un país como Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, tenga menos casos que España o sea es que ahí evidentemente está fallando algo, no sé si porque no tiene la sanidad pública pero en toda América, que tenemos aquí en toda claro, pero, pero, vale, pero Estados Unidos Estados Unidos se supone por que tiene, por, por, por conexión con China o sea, no puede ser que Italia tenga muchísimos miles de casos y Estados Unidos que tiene unas, unos enlaces unas conexiones comerciales con, pero, con China pero eso Juanjo y no se, explica, se explica por una sencilla razón y es que eh, allí no existe la seguridad social claro, no, cada, por, cada eso cada es lo que uno, yo decía de que cada uno no se la paga el, de la sanidad el, pública, el, claro, por eso es lo que entonces, Eso está, ¿Pueden están ¿pueden infectados. Muchísimos positivos que están deseando es. a, a, a troche y moche y hasta que no haya una manifestación epi epidemiológica eh, que, que así lo demuestre van a estar eh, vamos, van a pasar de cero casos a, a, a, a millones pues, pues eso o sea, es lo que te estoy diciendo que dependiendo de cómo evolucione y, y dependiendo de, de eso de si ahora mismo aflora todos esos, todos esos casos que están invisibilizados vamos a ver si Trump pasa a convertirse también en una... porque ahora tiene las elecciones aquí y parece que va a ser un desfile, ¿no? Pero, sin embargo, si ocurre esto, vamos a ver si no se convierte en una víctima política de la mala gestión de, de cómo, cómo ha actuado en este caso, ¿no? De, de todas formas, eh, ya se están tomando medidas... ...yo me imagino que esto es un papelón para las autoridades sanitarias... ...cómo gestionar algo que es tan rápido en el contagio... Ya, eh, ...aquí esta semana la Comunidad de Madrid... ...me imagino que otras comunidades empezarán a hacerlo... ...ya ha puesto a disposición de, de la gente un teléfono gratuito... ...el 900-102-112... ...no el 112 que es el teléfono de emergencias... ...el 900-102-112... ...que es un teléfono exclusivamente eh, para consultas sobre el coronavirus... Porque se está haciendo ya un llamamiento a que las personas que crean que tienen los síntomas no vayan a los centros sanitarios. Claro, para no va... contagiar. Claro, imagínate, tú tienes los síntomas, ¿a dónde vas? Al médico, pero cuando vas al médico puedes contagiar. Claro, a claro, no, no, especies. no, mira, de hecho ¿Qué? en España ha pasado eso, claro, que todos claro. los sanitarios, el, y lo primero que te dicen es eso, que si tienes síntomas, quédate en tu casita. Y es más fácil que intenten ahí hacer algún tipo de prueba, pero que no vayas a los centros. Pero porque me, con, todo el esa con el la probabilidad que está gestionando esta crisis, tú dile a alguien que cree que tiene el coronavirus que se quede en casa y no vaya a buscar ayuda médica. Tampoco es sencillo. Entonces, yo desde luego creo que tiene una papeleta. Yo me, me, me imagino a Trump con lo que estáis diciendo, la que montó con lo de México que iba a poner el muro, veo rodeando Estados Unidos. Hombre, ya, ya que estamos hablando esto, y, y si me dais dos minutos, sí me gustaría, porque está muy en boga todo el rollo de las eh, teorías conspiracionistas, sobre todo porque eh, estas medidas, eh, digamos, de contención, ¿no?, despiertan un poco la sensación de alarma. Esto de ver la Guardia Civil en las calles de Aro golpeando eh, puerta a puerta, es por qué, por qué, si es como una gripe, por qué. Bueno, pues el por qué es muy sencillo y es el de colapso de... Eh, el sistema de, de salud. Es decir, eh, hoy mismo leía un, uh, un tuit de un neumólogo, un, un hilo de un neumólogo que me ha parecido muy ilustrativo. Si el, si el, el COVID-19 tiene, eh, COVID tiene un periodo de incubación de cinco días eh, durante los que los pacientes son contagiosos, esa tasa de contagio eh, supone que cada enfermo es de uno y medio a dos y medio es decir que cada cinco días se duplica el número de enfermos y eh, si, si tienes en cuenta este dato en, en, en habla de su, de su propio hospital significa que eh, decía que cada cinco días A fin, según según ese, ese cálculo a finales de abril tendría en su hospital unos dos mil infectados, es decir, el primer día serían cuatro, el segundo serían ocho, el tercero serían dieciséis, el cuarto serían treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho y así hasta dos mil cuarenta y ocho. ¿Vale? claro Esas cifras hacen del todo insostenible. Él decía eh, que él tiene un hospital en una población de 225.000 habitantes, que tiene seis camas, de las cuales doce son solo de UCI, calculando que ninguno de los eh, profesionales médicos se enferme. Que, que ninguno de ellos eh, eh, contagie, que, ade que además tengan que parar operaciones porque las camas de UCI están todas ocupadas por el tema del coronavirus hacer todo insostenible por muy bien apañado, por muy bien contenido que se pueda tener eh, toda esta historia, eso hizo que los chinos eh, y nos eh, quedáramos aquí todos estupefactos, construyeran eh, hospitales a casco porro en 10 día días ¿por mm. qué? porque veían ...que si hay que contener un virus nuevo... Que, ...para el que no sabemos todavía... Eh, ...qué clase de problemas... ...va a suscitar incluso para las personas... ...que ya están curadas... Mm, ...hay un índice de recaída... ...de cerca de un 14%... ...y hay personas que siguen siendo contagiosas... ...aún después de haber pasado por el hospital... ...entonces... Eh, de ahí que se tomen todas esas eh, digamos espectaculares medidas de paralización de países de barrios o de ciudades enteras porque, porque nos enfrentamos a un algo desconocido y no hay que ponerlo En, en mínimos, creo que lo que hay que hacer es una tarea didáctica de por qué se toman esas medidas uh, de contención tan restrictivas en algunos casos. Yo creo que las medidas son más, eh, a propósito de lo que decías, estamos en un problema de infraestructuras claro. públicas, de salud pública. Claro. Y, y no olvides, no Bruno, que venimos de años y años José, de recorte. Claro, claro, y, y todo eso se va a notar, y se está notando, ¿no? Eh, pero me gustaba mucho en Twitter eh, Josep, eh, tú precisamente el otro día colgaste un, me, una fotografía que me parecía eh, muy buena y muy ilustrativa y que se necesita un poquito de eso era de un bar un bar que decía, aquí están prohibidas las mascarillas y los gel. aquí se viene a morir empinando el codo pero no, no con el coronavirus y yo creo que está bien ¿eh? Eh, tenemos que tomar no, sí, un poquito sí, como porque... Porque vamos a ver, nos vamos a encontrar luego con el segundo impacto, que este ya no sé si es de sectas o no es de sectas, pero nos va a joder a todos vivos <risa> a es ver. el impacto económico. Sí, y oh, ya está eh, eso. Va, va, van a ver... Muchos, eh, mucho, mucho sector servicio, y España vive del, de la industria del, del uh -huh. turismo, que eh, la va a pasar muy mal. Esto nos va a cambiar la modo, el modo de relacionarnos entre nosotros. Igual que el 11 de, de septiembre cambió el mundo a nivel político y geopolítico, esto va a cambiar el mundo en la forma en la que nos relacionamos. Y, y yo, tú te acordarás, Manuel, de aquellas teorías conspiranoicas que circulaban en los 80, cuando todavía Internet ni, ni siquiera se podía soñar los ...que hoy teníamos y hablaban de un ordenador en Ámsterdam que iba a hacerle que la gente se quedara en casa, que comprara desde casa, que no saliera desde casa porque así todos íbamos a estar eh, produciendo para el sistema, pues hoy estamos ante esa imagen apocalíptica absolutamente cien cien real hoy pero con una salvedad y es que no tiene que ver con un eh, 666 eh, eh, anticrístico eh, que juega a, a controlar el mundo sino que es la propia vida en este caso pues una una jodida un jodido virus eh, el, no es el coronavirus sino el jodido virus el que el que nos está cambiando la forma de relacionarnos y luego el sí. problema de la convivencia de la gente que tiene que estar en cuarentena por porque estás por aquí supuesto. enterrado tú imagínate que no estás acostumbrada, lo mejor es en las épocas de vacaciones, que se juntan las familias y empiezan los problemas, la separación y los divorcios, pues ahora con el coronavirus ahora se, se acabaron ahora, las promiscuidades yo, yo se acabaron tengo, compartir el jabón claro, pero yo lo tengo extraordinariamente claro a mí no me va a cambiar ninguna política personal el miedo al coronavirus no, no, yo voy a seguir dando la mano igual, dando besos igual voy a seguir haciendo exactamente lo mismo a mí no me va a cambiar la vida Eh, porque ya estoy harto de virus que cambia la vida de las personas el miedo no me va a cambiar no, me va a cambiar la realidad no el miedo a lo que no existe no a lo que no me ha afectado tampoco Pero. somos nosotros las personas que están en el principal grupo de riesgo no, evidentemente ¿no? Que, no. que no no, no, no, Pero bueno, evidentemente que no que ver lo que, no. que opinan personas que sí están en ese nivel de riesgo de todo esto bueno, yo sí estoy en el grupo de riesgo yo sí, yo sí lo tengo Me da igual, pero yo sí. Estoy... Pues ya no te daré la mano, que lo vamos pues, a hacer. No, no. <risa> <risa> bueno, pero yo, te va com te y, a comer ni los besos, tampoco te daré dos besos, no te preocupes, eh, eh, A distancia, al codo, al codo. Claro. Pero nos va a comentar algo sobre los agujeros de gusano. Joseph quejaró. Sí, bueno, yo te he <risa> lo, lo que quieras, ahora pasamos del coronavirus. Mira, lo que podríamos hacer es mandarlos al a los agujeros negros a estos. Venga, exacto, estos sí, sí, sí. Eh, bueno, es es una es una noticia muy Muy curiosa, de esas que cuestan eh, de, de digerir porque eh, sugieren que un experimento podría, eh, o sea, que quieren realizar en experimento, crear en experimento un agujero de eh, gusano, un... un, un, un, un Esto, estos, eh, digamos, eh, puentes de un universo a otro universo. Y según explica la revista Cuanta, que es la más establecida en este tipo de eh, informaciones, el, el eh, túnel espaciotemporal... Eh, Podría ser, eh, bueno, real, re, realidad. Eh, ¿En qué se basa esta historia? Bueno, ya sabéis que eh, han habido muchos cambios de rumbo en lo que se refiere al asunto de los agujeros negros. De entrada, se decía que de ellos no, no podía escapar eh, la luz porque... Eh, digamos que eh, la, la gravedad era tan intensa que impedía precisamente que pudiera escapar la luz antes de morir eh, mm. este Stephen Hopkins o hay un cambio de De, ...de rumbo en esa historia... ...y se decía que, que sí, que tal vez... Eh, ...aquello podía... Eh, ...conectar con algo, ¿no?... ...el, el, el, el universo... Eh, ...podía ser una especie de conexión con otro universo... ...si pudiera estar... Un, un, ...un agujero negro conectado con otro agujero negro... ...una imagen arquetípica... ...que hemos visto en... en cantidad de, ...de películas de ciencia ficción... ...sin embargo... Eh, Para, para que esto eh, fuera real, bueno, tienen que coincidir en el, en el universo dos, eh, dos agujeros negros, lo cual no es eh, nada fácil. Lo que eh, pretenden estos científicos es llevar a cabo... Eh, digamos un agujero de estas características en laboratorio y eh, entrelazar esos dos agujeros negros para convertirse en eh, una especie de pase de información porque lo que ahora sostienen es que estos agujeros negros estarían recreando un fenómeno bien conocido que es el que llaman de teleportación cuántica que eh, lo que hacen es eh, pasar información de un lado a otro sin necesidad de eh, pasar del punto A al punto B mm, por cada uno de los puntitos. No, no sé si gráficamente eh, se me entiende lo que quiero decir. Si todo funciona, entonces sería posible introducir información en uno de esos agujeros negros simulados y después, en un pequeño intervalo, recogerla desde el otro agujero negro. Esto, a nivel cuántico, a nivel... Eh, Eh, digamos de computación que es para lo que se está utilizando eh, de una forma de física real este tipo de ensayos ya es posible es decir Eh, hay partículas que viajan en el tiempo, hay partículas que eh, permiten recoger información antes de que si esta se hubiera producido, que es como una cosa que nos vuela la cabeza, hace boom, ¿no? Eh, todas esas cosas que parecen magia son eh, de aplicación precisamente en todo este eh, asunto de los a, agujeros eh, negros. Y ahora... Todo eh, podría ser real si se consigue, insisto, eh, lo que estos eh, científicos publican ahora en la revista Cuanta, de recrear eh, un agujero negro en un laboratorio. Bueno, pues eh, la física cuántica está cambiando absolutamente todo, ¿eh? O sea, que no la entendemos eh, mucho, pero lo está cambiando todo. Bueno, yo lo de guardar las fotos en la nube me parece tan raro como guardarlas en un agujero negro. ¿no? <risa> sí, sí, sí. O sea... <risa> bueno, viene a ser eso, en cierto modo, ¿no? Claro, claro. Que, claro. Oye, hablando de, eh, de nubes, eh, vamos a comentar ahora mismo, bueno, esto sobre terremotos. No nubes, eh, pero terremotos. Sí, sí, sí Pues es un... Una... Este enlace no te ha no quedado me... un poquito aquí, Un aquí. poquito forzado, ¿no? Es que Cuando ha quedado en falla número, Pero vamos a hablar de falla He buscado las noticias y no, no he <ríe> encontrado, no No. pues bueno, es, una, es un estudio que se publicó ya hace tiempo, pero oh, que okay, me he encontrado okay, ahora eh, eh, Espera, espera, no te que le voy a dar no paso a Josep, no va, no va. que le voy a dar paso a Joseph, porque ah. tengo una noticia, una información sobre un cúmulo de nubes que puede causar una tormenta magnética Claro, es que esa, se, se esa ha ido no, no, la, Se leña, ha ido mira, Pero ahí que ha derrapado, ha derrapado. Pero, pero, pero sí, se acaba, la, de agujero, ahora, no, no. acaba de hablar del agujero no. Acaba de hablar del agujero el hombre del agujero que No, gusano Luego hay otra historia que no tiene nada que ver con el agujero, pero sí Tiene que ver con las tormentas eh, magnéticas y, y también es un modelo, en este caso, computacional, pero nada tiene que ver con los agujeros negros. Yo, si quieres, lo hago ahora o, si quieres, le cedo Bueno, vamos eh, a hablar de, a Juanjo, primero con Juanjo, de terremotos, de luces en terremotos que se ven, que son reales, eh, que son... Pues eh, lo vamos a saber y luego vamos a hablar con Joseph de esas eh, tormentas eh, magnéticas. Eh, pero Juanjo, que además Ojo. suele tener la cabeza en las nubes. Sí, no, sí, nada, sí, no pero, <risa> sí, pero ahora la va a tener en los terremotos. Las luces de los terremotos son reales. que son? Bueno, no sabemos qué, qué son, pero son reales. Eh, no son mito no son eh, falsas. No, no, son reales y... ...se está buscando un origen, una causa... ...una explicación a esta cruz... ...sí, hay muchas ocasiones... ...que bueno, vosotros que sabéis más del tema que yo... ...muchas veces se decía que cuando ocurre un terremoto... ...pues a continuación aparecen ovnis... ...o aparecen una serie de bueno de luces... ...que se asocian con ovnis... ...entonces luego ya a partir de ahí hay quien especula... ...con que o bien son los ovnis los que provocan el terremoto... ...o bien de alguna manera... Eh, ...esos ovnis se estaban alertando de la presencia de, de un seísmo. ¿No? ...se le da diferentes interpretaciones... ...entonces bueno, como tú decías... ...el hecho de que en muchas ocasiones hayan detectado luces de diferente origen, de diferente forma, después de, de un seismo, es algo que está muy constatado. ¿no? Incluso eh, hay quien ha hecho un estudio histórico de, de los principales casos, de esas principales observaciones, y por ejemplo, pues segundos antes de que ocurriera el famoso terremoto de Áquila en Italia, en, eh, en el 2009, pues la gente ya vio una serie de llamas de, de luz de unos 10 centímetros que estaban parpadeando sobre una calle, en el caso también incluso un, un clásico también, el famoso terremoto de San Francisco de 1906 pues ahí, también ahí hubo quien observó una especie de tenue arco iris de luz antes de que aconteciera el, el seismo, ¿no? como digo entonces parece ser que es una característica que no es generalizada, que no siempre que aparece un terremoto aparecen estas luces, pero sí que bueno, pues ocurre en varias, en varias ocasiones, y hay un estudio que se hizo hace tiempo, pero que ahora mismo esta semana me lo he encontrado también replicado en varias web, que es un estudio que hizo uno de los investiga un investigador de la NASA y que también es de la, es un profesor adjunto de física de la Universidad Estatal de, de San José, que es Friedemann Freund, y lo que ha hecho ha sido un, un estudio tratando de dar explicación de cuál es el origen de estas de estas luces él dice que eh, más o menos en este repaso histórico de, de este tipo de fenómenos eh, entiende que ha habido por ejemplo es muy habitual que aparezcan llamas azuladas que parecen salir de, del suelo en otros casos las formas de estas luces eh, son como orbes que centellean y flotan en el aire durante una serie de, de segundos incluso eh, minutos y en otras ocasiones también estas luces adquieren la apariencia ya directamente de como de relámpagos ¿no? como una especie de, de rayos que en lugar de salir, de, de venir del cielo, lo que hacen es que vienen del, del suelo. Y a veces incluso, pues bueno, llegan a, para, a alcanzar una longitud, pues como de 200 metros. Entonces, claro, ¿cómo se explica esto? Ha habido diferentes... Eh, teorías al respecto y bueno una de ellas eh, se ha hablado de que por ejemplo pues que puede haber una especie de interrupción del campo magnético de la tierra por, por cuando se produce eh, la fricción entre las diferentes eh, placas o las diferentes fallas tectónicas que provocan el, eh, el terremoto eh, esto generaría una especie de efecto piezoeléctrico no por, por frotación surgirían también esta especie de chispas o de descargas eléctricas él eh, plantea una teoría Eh, un tanto diferente. Dice que realmente lo que ocurre es que solamente eh, aparecen en, determinados, mm, en determinada materia rocosa. Él habla de una serie de basaltos y de gabros, que son una serie de formaciones eh, de cristales que ya de por sí tienen una cierta carga eléctrica y que cuando se produce el seísmo entonces es cuando se liberan o sea, sería como una especie casi como de pilas llegamos a utilizar un poco esa analogía y que en ese momento es cuando se produce ese chispazo a partir de, del seísmo entonces él cree que solamente en estos casos es cuando realmente se produce eh, el, el fenómeno y ya lo más interesante quizás del asunto de, de este trabajo aparte toda esta recopilación que digo que ha hecho histórica de apuntar esta teoría que ya no solamente especula con que sea algo piezoeléctrico sino que además diría cuál es la naturaleza de las rocas que provocan el fenómeno es que él se está planteando la posibilidad de que se puedan utilizar la presencia de estas llamas como una manera de pronosticar que se va a ocurrir un seísmo o no es cierto que en muchas ocasiones es muy imprevisible y que a veces esas llamas eh, o esas luces surgen apenas unos segundos antes de que ocurra el seísmo pero en otras ocasiones dice que incluso se han conseguido observar hasta unos 160 kilómetros del, eh, del epicentro del terremoto entonces bueno, se plantea algún tipo de modelo que sea capaz de hacer este pronóstico y lo que ya estaba trabajando también era en reproducir las luces de terremoto en un laboratorio. Algo parecido a lo que nos contaba Josep ¿no? de, de los agujeros negros, pero aquí sería generar estos seismos a partir de estos materiales rocosos que él comenta y ver si se generan también ese tipo de luces que, que bueno a veces han sido registradas también por, por cámaras o por vídeo y en otras ocasiones solamente lo que tenemos es el testimonio humano por lo tanto, más que ovnis en este caso lo que tendríamos sería un fenómeno geológico muy particular pero del que también podemos aprender e incluso en un momento dado se podría, podría servir como, de manera preventiva para, en el caso de que tuviéramos un terremoto inminente eh, déjame subrayar que esto es algo que nosotros ya estudiábamos entre comillas en primero de ufología uh. porque hace muchos años Michael Persinger elaboró sí, una señora. teoría basándose en un hecho, y, y es un hecho contrastable. Es decir, si tú te vas ahora a la meroteca, por ejemplo, te pongo un caso que yo viví en primera persona, y te coges los informes sobre movimientos sísmicos en la provincia de Lugo en el año 95 y 96, vais a ver que coinciden con toda la oleada mediática de ovnis en Galicia. Es decir puedes constatar que hubo un, hubo mucho más que eso pero solo, aunque solo fuese un fenómeno sociológico es un hecho que durante una serie de meses todo el mundo veía ovnis en Galicia y casualmente al mismo tiempo había un montón de movimientos sísmicos y eso hizo que basándose en las teorías de Persinger que precisamente sugirió que como hay eh, volcanes por ejemplo en ciertas partes del mundo en torno a los que hay una gran mitología ufológica él llegó a la conclusión de que se producían una serie de fenómenos luminosos, él lo relacionaba más con la electricidad atmosférica, también con fenómenos de gases presionados por los movimientos de placas, pero es una de las cosas buenas que aportó la ufología a la, al mundo científico, porque es una teoría que se podía repetir, y se repitió. Hasta, eh, eh, quiero decir que hubo investigadores que, basándose en las teorías de Persinguet, llegaron a viajar a alguno de esos volcanes con gran tradición ufológica. Por ejemplo, el Monte Etna, en Italia, donde nació la Fraternidad Cósmica, el Popocatepec, en México, que, que tiene muchísima literatura, donde además las cámaras de videovigilancia permanentes eh, han registrado montones de fenómenos luminosos y llegaron a constatar que se producían esos fenómenos, ¿no? Tormentas sí, magnéticas... Ay, espera, espera, perdona, Déjame añadir, sí. porque es que me parece muy, muy interesante el, el apunte de Manuel, y, y quisiera mm, añadir un dato adicional, y es que eh, no solo se quedó en eso Persinger, sino que eh, intuyendo que el telurismo eh, tenía mucho que ver en la percepción eh, de los supuestos ovnis, eh, empezó a experimentar eh, con el electromagnetismo sí. en, en los cerebros, y a partir de ahí se abrió otra nueva brecha experimental que sigue dando muchos resultados hoy día en, en, en neurología y por lo cual quiere decir que la ufología no es anticientífica no, no, sino que la ufología cuando se hace bien cuando se utilizan métodos y se tienen ideas eh, originales pues puede servir para un avance eh, en, en, en muchas otras áreas del, del conocimiento y, y además es un fenómeno que se ha repetido toda la historia porque desde el principio de los tiempos hay un montón de fenómenos en, en los cielos de origen natural, que los humanos interpretábamos con todo tipo claro. de mitologías. O sea, tú imagínate claro. los primeros humanos que vieron una corona boreal tuvieron que flipar. O sea, esto son, vamos, las cortinas de Asgard, como mínimo, ¿no? Y sí, oh, una pero... corona por por eso, ¿no? Claro. O, o el arcoiris. El arcoiris, por... que a mí me fascina, está repetido. En todas las mitologías, como es un fenómeno universal, en todas las mitologías de la historia se hace mención al, al arcoiris, incluyendo el Antiguo Testamento judio-cristiano, interpretándolo o como una señal de Dios, o como una puerta al mundo de los dioses, o como un ...un puente entre distintos reinos míticos... ...bueno, pues quizá que lo que pasa con las luces de los terremotos... ...algo parecido ahora. Y nos dice uno de nuestros oyentes sí. con el María Rosa Vientos... ...Johnny Martins, que no sabe si España está preparada para... ...terremotos por encima de 7 grados, 8 grados, incluso 9... ...bueno, estas luces de los terremotos no están vinculadas... ...a la intensidad de los terremotos... ...terremotos relativamente pequeños con los que has comentado tú... ...el Lugo... Eh, es que, han generado formas, esos fenómenos. Yo no sé si alguno de no, vosotros no, alguna vez... Pero no están vez, vinculados a la intensidad del terremoto. No sé si habéis tenido la oportunidad de vivir un movimiento sísmico. Yo el único que viví, de cierto, mmm, generando cierta inquietud, fue precisamente en la oleada gallega, porque mi casa está en Betanzos, Betanzos está muy cerquita de la provincia de Lugo, Y, y, y fue precisamente en plena oleada gallega. O sea, que esto es algo que sí se puede contrastar, que hay una relación. Sí, hombre, aquí aquí yo creo que el mérito de este trabajo, si luego se confirma, es que él lo que trata de analizar es, y evidentemente, que el fenómeno de las luces existe, sino pero saber, digamos, qué composición rocosa es la que provoca esto. ¿no? Oh. Entonces esa es su aportación Y por eso él claro. apunta que son estos basaltos Frente a otras posibilidades O sea, él eh, por eso lo que ha hecho ha sido Como recopilar todos los terremotos Imagino que habrá analizado la geología De cada uno de los lugares Y ha, ha, mirado, ha visto unos denominadores comunes Y ah, no, no... también ser estos basaltos Los que provocan las luces Ahora sí, Josep Tormentas en magnéticas, cuéntanos Ahora, Con la tormenta que tenemos hoy aquí <ríe> sí. en donde cero, me, me, vamos, Casi me cargo aquí el micro Perdón, no sé si se ha escuchado mucho el, el ruido Bueno, sí. os cuento Eh Quítate, quítate veo, la supera. mascarilla, hombre, para hablar quítate ah, la mascarilla. No, mira, yo mascarilla no, la tengo más, más baratilla. La tiene, pero, la bueno. tiene de pepino. <risa> no, no, <risa> <risa> eh, fatal. Voy a hablar del PREMEBE 2.0, que es como se llama el uh, nuevo modelo computacional de aprendizaje automático, que lo que hace es. ...predecir eh, tormentas de eh, radiación electromagnética eh, causadas por los cinturones Van Allen... ...y lo hace con dos días de antelación. esto sí que es videncia... ...bueno, vamos, vamos por pasos, ¿no? porque aquí yo he dado por supuesto que todo el mundo sabe... ...lo que es una perturbación electromagnética, los anillos Van Allen y todos estos... ...Van Allen no es un jugador de fútbol es uh, una zona de la magnetosfera terrestre donde se concentra una gran cantidad de partículas uh, cargadas de alta energía y que origi es, digamos, son originadas en su mayor parte Por el viento solar, ahora que hablaba Manuel de, de las auroras boreales o las auroras australes, dependiendo de si estás en el, en el hemisferio norte o en el sur, pues bueno, son, eh, digamos, l, eh, las que es el, el, el viento solar, las capta la magnetosfera eh, en estas en estos eh, cinturones banalen y luego pues llegan a la Tierra en forma de radiación, y, y pueden naturalmente pues dañar desde aparatos eléctricos, a ordenadores eh, las redes eh, eléctricas satélites, comunicaciones, aviones vamos, esto puede ser, hoy vamos a convertir el programa en el programa del apocalipsis 2.0 cero porque esto podría noquear realmente también nuestro sistema de, de vida ¿qué ocurre? pues que hasta ahora existía un sistema predictivo con, con algoritmos que lograban anticipar este tipo de tormentas con un día. Entonces decían, eh, que mañana vamos a tener una tormenta de estas características, alerta, vamos a poner esto a, a salvo, ¿no? ante el riesgo de, de, una, de una tormenta de estas características. Y ahora se ha probado un, un, el modelo con, con nuevos algoritmos y un aprendizaje automático que no llega a ser uh, inteligencia ...artificial y que confirma la, pre, la previsibilidad de estos electrones... ...que se llaman MEP, de ahí que el, el, el, el programa se llama PREMEP 2.0... Eh, ...así como la solidez del uso de las observaciones electrónicas... ...dentro de la uh, órbita terrestre de la baja uh, órbita terrestre... ...para impulsar estas predicciones. Total, eh, que básicamente con dos días de antelación podemos saber si va a haber una tormenta salvaje y, por lo tanto, si tenemos que ponernos el, el um, capuchito este de albal en el, en el torrao o nos metemos en un um, refugio bajo tierra. O bueno, en una cordillera que se encuentra sepultada bajo el hielo, Silvia. Sí, así es. Es en el hielo antártico y están bastante alucinados. ¿Por qué? Porque dicen que han encontrado Una cordillera, además que es enorme, y está bajo el hielo a 600 metros. Es una cordillera de 1.200 kilómetros, nada más y nada menos. La tienen localizada en el domo Argus, que, bueno, para que la gente se haga un poco a la idea, dice que, que es eh, como cerca del llamado polo lo sur, eh, que, que está pues eso en una planicie de 1.200 kilómetros de la Antártida. Y, ...y que bueno, que, que la verdad es que está bajo las montañas... ...que se denominan Gansbursep Bueno, eh, como decimos, se trata de un monstruo de roca... ...que dice que recorre más de 1.200 kilómetros... ...y que alcanza cotas de casi 3.400 metros. Lo que están alucinados es que no saben qué es lo que ha formado esto. ¿Por qué? Pues porque cuando hay este tipo de, de cordilleras... Eh, lo que siempre se tiene por conocimiento es que lo forman o el choque de placas tectónicas o una erupción volcánica interna en, en bajo, bajo tierra. Eh, según lo que ellos han estudiado, no se han dado ninguna de las dos cosas. Ni ha habido choque de placas tectónicas, ni se ha dado ninguna erupción volcánica. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esta cordillera tan gigantesca pues tiene una teoría que es la que sobre todo mantienen y, y no tienen de momento ninguna otra opción la técnica con la que han conseguido averiguar eh, las dimensiones de esta cordillera es una técnica que le llaman sismología mediante reflexión que es como una especie de excitador sísmico y ellos para que la gente se haga una idea dicen que es como si se hiciera una ecografía a la Tierra Entonces, haciendo esta coreografía del interior, bajo el hielo, es como han identificado esta cordillera. ¿Cuál es la hipótesis que ellos manejan para la formación de esta cordillera? Pues lo que dicen es que eh, en la, la Antártida en origen, eh, y que hay una de las hipótesis que, que lo manejan diferentes eh, geólogos, dicen que en realidad eran dos continentes, Y que al colisionar esos dos continentes es lo que creó, bajo esa capa de hielo de 600 metros, esa gran elevación del terreno. Y eso es lo que ellos eh, piensan que realmente es lo que ha formado esa cordillera bajo, bajo el hielo. Que tiene seguramente piensan que un, un millardo de años es lo que ponen que pueda tener de, de antigüedad esa cordillera. ¿Y eso cuánto es? Pues mira son, son muchos ¿no? Mil millones, mil, claro, claro. mil millones con lo cual pues bueno esa es la hipótesis que están manejando, no están ima imaginando ni ni Más o menos verdad ¿Ninguna más? No. No, tú. <ríe> año arriba, año abajo. Tú un poco sí, más, sí. tú un poco más. Ah, ya, ya decía yo. Eh, Pirámide del Graal nos manda un mensaje. Yo creo que es muy importante, ¿no? Estas cosas que, que nos dicen. Bueno, bueno importante el comentario que podemos hacer. Bueno, si no era poco apocalíptico el programa con el coronavirus, ya, porque estáis hablando de asteroides, de terremotos, de tormentas magnéticas, hay que vivir un poquito. Eh, la verdad es que hay que vivir, que bueno, que... Puede pasar cosas, pero no nos asustemos tanto, ¿no? No, mira, y se descubren cosas nuevas. O sí, sea, sí, sí, que, sí. que se sigue explorando sí, el territorio. Sí. Claro, claro. Y, y se va a seguir explorando y se van a seguir descubriendo muchas cosas. Y se van... Bueno, el mundo va Ahora a seguir Ahora os cuento moviendo. yo una buena noticia. ¿Cuál? Venga. Pues la iniciativa de la ONU para en favor de las víctimas de la brujería, porque Venga, eso pues, lo hemos comentado varias veces por fin es una mala a noticia medios. en el sentido de no, que buena, eso buena existe, noticia. sí sí, en el sentido de que eso existe. Se toma conciencia. Y que la ONU, que es el mayor organismo internacional, bueno, pues se eh, toma medidas, eh, va a hacer cosas eh, para que la gente que está sufriendo esa brujería en África sobre todo, pues pues pueda vencer ese auténtico... Sí, sí, y es, ...eso sí es un virus... Es, ya, ...ya tocaba... Sí, ...porque sí, llevamos sí. años hablando de los dramas... ...que se están viviendo mm. en África... ...por la creencia en, en la brujería... ...y además... Eh, ...en esta región en concreto... ...de la que voy a hablar... ...que es una zona que... ...que yo conozco... ...yo estuve en, en su día con la ayuda en la acción... ...con una de las ONGs que también está colaborando... ...allí... ...y que se encuentra todos los días... ...con casos... ...como el de Abigail Incube... ...esta chica nació... ...en 1981... ...en Sasetsa, ...que es un. pertenece al distrito... ...a un distrito rural de Zimbabue... ...y de pequeña... ...cuando era niña tenía que caminar... ...como casi todos los niños de esa zona... ...20 kilómetros al día... ...para ir y volver al colegio... ...no hay un sistema de autobús... ...ni hay metro, ni hay taxi, ni hay nada... Si, ...allí se camina... ...y... ...poco a poco fue perdiendo... ...la capacidad de ver... ...fue perdiendo la visión... ...ella no tenía gafas... ...ni protección solar... ...ni gafas de sol... ...ni nada por el estilo... ...hasta que finalmente... ...acabó contrayendo cáncer de piel... ...y, y perdiendo la capacidad visual... ...nunca conoció a su padre... ...que la abandonó... ...en cuanto... ...en cuanto quedó embarazada... ...y 20 años después... ...cuando ella fue madre... ...por primera vez... Su, su, su pareja, el, el padre de su hija, también la abandonó porque la familia de él no, no estaba de acuerdo con esa relación. Todo esto pasaba porque Abigail es albina. Entonces, este tipo de problemas, de dramas colaterales que sufren las personas con una discapacidad en África, todas la, las implicaciones sociales, económicas, familiares que hay... Por fin, eh, la ONU ha decidido poner en marcha un plan y Abigail, el pasado mes de diciembre, estaba muy orgullosa, estaba, se sentía eh, útil y se sentía realizada porque fue una de las eh, oradoras en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebró en Harare, la, la capital de Zimbabue, y que pertenece esta actividad formaba parte de un programa llamado el Programa Avanzado de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en Zimbabue que está financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad implantado por, por la ONU en colaboración con UNICEF ONU Mujeres, el Gobierno de Zimbabue y varias ONGs locales que se han dado cuenta precisamente de que Las, no solo los albinos sino las personas con una discapacidad física o psíquica personas que mmm, tienen un problema motor o, o yo recuerdo además eh, visitar un dispensario médico eh, allí en, en, no en Zimbabue sino en Malawi y el médico nos enseñaba eh, lo que tenía en su botiquín para tratar ...todo tipo de enfermedades... ...y ahí había cuatro, cuatro tiritas... ...dos aspirinas y tres condones... ...o sea, no había más instrumentos... ...y sí recuerdo porque se te quedan grabados... ...en la, en la retina... ...una niña albina... Que, ...que conocimos allí... ...que tenía todos estos problemas... ...y un niño... ...dos en realidad... ...conocimos dos niños uno que su familia consideraba poseído por el demonio, porque tenía una atrofia en las extremidades inferiores y no podía caminar, ni caminar ni, ni ponerse en pie. Entonces, eh, cuando llegamos allí a, a la aldeíta donde vivía, eh, yo soy muy payaso y siempre monto mucho follón con los niños, siempre se, arman, se arma mucho follón, y me impresionaba mucho tener a todos los niños corriendo alrededor y este niño arrastrándose por el suelo, ¿no? Entonces es una de esas imágenes que se te queda, además me regañaban mucho los cooperantes de una Acción, porque yo siempre llevo muchos globos y narices de payaso y cosas para hacer tonterías y claro, el problema de los globos te da mucho juego para para hacer el indio, para hacer ruiditos con el globo, hacer o. o para jugar con el globo, o hacer figuras de animales, pero claro, cuando se pinchan, se produce el desencanto. Claro. Por eso siempre te dicen, en cooperación, que hay que llevar no juguetes individuales, sino juguetes que valgan para toda la comunidad, pelotas de fútbol o cosas por el estilo. Y este tipo de realidad social es la que se ve agravada cuando... Una, una, un problema como la ceguera o como un, una atrofia de los músculos se considera como un castigo divino por una práctica de brujería, porque eso eh, implica el estigma social, además del problema médico, el estigma social, y eso es lo que están ahora intentando lo, paliar la ONU con todas estas iniciativas, no ya solamente para luchar contra esas creencias en la brujería, en la posesión y este tipo de tonterías, sino también para empezar a buscar eh, recursos prácticos, reales, becas para estudios, para estas niñas albinas que inmediatamente son expulsadas de los colegios o que sufren un bullying multiplicado por un millón, O sea, el bullying que puede sufrir aquí un niño, pues imaginaros, imaginaros un niño albino o un niño en África al que se considera brujo o diabólico, ¿no? Por fin empiezan a hacer algo. ¿Se han identificado las claves del éxito de una pareja, Silvia? Sí, bueno, lo es un estudio que han realizado en la Universidad de Alemania, la Universidad Friedrich-Siller de Jena y la Universidad Alberta de Canadá, Y bueno, pues ellos han identificado ciertas claves que piensan que es lo que da la identificación de que una pareja dure o que no. Eh, para ello han entrevistado a 1965 parejas de dos grupos durante siete años y de las cuales un 16% pues se han separado. Sabéis que además aquí en España está diciendo que de las pocas bodas que hay pues bueno, no sé, sí hay un se porcentaje bastante el éxito, grande. El durar. ¿No? Hombre, claro, se supone que si estás es porque estás a gusto No porque claro, te están obligando Claro, pero puedes estar a gusto un día, puedes estar a gusto un año Puedes estar a gusto diez Pero sí, nadie pero... te obliga a estar Claro, claro. O sea, que se supone que... Pero el durar no es el éxito. El éxito es, si duras 100 años teniendo una mierda de vida, pues eso no es éxito, creo yo. Eso es que a la gente le gusta torturarse. Eso es que la gente quiere torturarse. si tú estás compartiendo con una pareja, será porque la quieres o amáis, No, nadie te obliga. Sí, otra cosa son los condicionantes condicionamientos. hipocritillas claro bueno el... las, las grandes parejas de éxito como el Típico el gordo y el flaco o Ramón y Cajal eso, eso es lo mejor También. bueno, por lo visto estos psicólogos dicen que hay dos modelos científicos de pareja una dicen que es que parte de la base de que todas las parejas son al principio igualmente felices y que si se produce una separación el origen hay que buscarlo en problemas anteriores a que se juntara esa pareja ...y otro modelo científico... ...que es que las dos personas... ...tienen una, man una manera diferente... ...de tener la felicidad... ...en el momento de iniciar la relación... ...en este supuesto lo que hacen es que... Eh, ...la probabilidad de separación aumenta... Eh, ...si alguna circunstancia... ...inicial negativa... ...afecta a los niveles iniciales... ...de esa felicidad... ...y entonces al final resulta que esa... Eh, ...felicidad deriva en angustia... ...entonces para ellos... Para Mira, que se lo, lo podemos ejemplificar, Silvia, que lo va a entender toda la gente muy fácil. Hay muchas personas que antes de eh, por, eh, decidirse a vivir juntos dicen, eh, ¿te gustaría tener hijos? Sí. Y, la, la, y, y uno puede pensar que sí y el otro que no. Y generalmente, porque normalmente es la mujer, ya que estamos en el Día de la Mujer, piensa, bueno, este le cambiaré ya tarde o temprano, malo, malo. entrará en verena. Pues ese es el, el, el ejemplo uno, es decir, el, el, el que dices, bueno, me lleva una cosa de antes de, de ser pareja, pero a la hora de abordarlo genera una angustia terrible el, el que no obtengas la... Eh, satisfacción, ¿no? decir, mi pareja ahora ha aceptado y vamos a tener un hijo. Aunque tiene más desarrollo la noticia, lo voy a hacer muy, muy escueto. El tema es que si esa felicidad de inicio se termina con, eh, convirtiendo en angustia y en desigualdad entre las parejas que tienen circunstancias diferentes y no se apoyan, la separación es un hecho. Las noticias y luego continuamos.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 última hora del programa tenemos muchas cosas vamos a estar unos minutos más en la tertulia vamos a tener también hay cosas del pasado con laura falcó mujeres con historia y fronteras en del futuro pero insistimos ahora unos minutos más muy poquitos tertulia Vamos a acabar esa información sobre el éxito en las parejas. Bueno, pues mira, súper rapidísimo. Habíamos dicho que había dos modelos científicos. Bueno, pues estos eh, investigadores dicen que la separación se produce cuando hay una combinación de los dos modelos que hay que tener muy muy atentos el índice de felicidad de la pareja y que pues eso es lo que produce la, la ruptura. Que según sea el progreso de esa relación de la pareja desde el comienzo, pues eso dará un nivel de felicidad de una manera o de otra. O sea que la verdad que es como todo muy de sentido común, la verdad. dice La conclusión dice es que preguntando a los encuestados en qué medida consideraban que la pareja ayudaba a satisfacer, a satisfacer sus necesidades Eso era lo que les daba también ese índice de felicidad a favor o en contra. Que no todo está dicho, porque claro, luego depende de cada uno de lo que quiera apostar o aportar y, e intentar resolver, pero que, que, es eso, que si esos índices de felicidad o de apoyo o de ayuda se van convirtiendo al final en esos momentos de angustia porque ves que no recibes lo que necesitas, pues es lo que termina derivando en ruptura. Las en doce tribus, eh, Juanjo ¿qué qué es esto? Pues bueno, es una noticia que Un poco de, de sucesos que ha ocurrido en Australia Estamos hablando de una comunidad religiosa eh, Muy particular, que se denomina así Se califica 12 tribus en función de un versículo Que aparece en, el, en, los, en los Hechos de los Apóstoles Y es una comunidad religiosa Que bueno, nosotros hablamos aquí en muchas ocasiones De los Amis Bueno, pues esto sería algo parecido Que en este caso eh, La noticia viene de Australia Donde esta comunidad vive en una granja En el suroeste de Sydney Y allí ha habido dos redadas policiales ...que han empezado a, a hacer una serie de excavaciones y han encontrado tres tumbas de niños eh, recién nacidos. Entonces la cuestión no es que se piense que los estén matando ni nada por el estilo, pero sí que esto surgió, estaba redada... ...y estas pesquisas policiales surgieron a partir de la denuncia de un de la de la comunidad, porque, claro, esta comunidad vive de una manera un poco a espalda de la tecnología... Es una comunidad reciente, es una comunidad que se funda en los años 70 eh, a partir de un matrimonio Que hace una vida, y hacen una vida un poco mezcla entre el Antiguo Testamento, sería un poco por el Levítico, que es como la parte más estricta de la legislación que aparece ahí, ¿no? de las normas de vida que tiene el Antiguo Testamento, y estar esperando también la nueva venida de, de Jesús, eh, que bueno, ellos hacen una lectura muy particular. Lo interesante del caso es que esta comunidad de las doce tribus es que está también en España. Hay varias, varios núcleos de, de comunidades que viven aquí, que han salido habitualmente, bueno, hace unos años por lo menos salieron en diferentes medios. y por lo tanto es una comunidad que Muy discretamente, eh, a veces en, en granjas, en masías, en casas así, mmm, viven todos en familia, en comunidad, y bueno, mmm, el problema que hay aquí es lo de siempre, cómo compatibilizamos determinadas ciencias religiosas, como por ejemplo con ellos, que no aceptan por ejemplo la medicina moderna, sino que ellos se autogestionan completamente, y producto de esa autogestión sería el lo que ha ocurrido, creo, que sería la muerte de estos bebés. Hasta aquí la tertulia zona cero de esta noche con Joseph Guijarro, con Juan José Chetoro, con Manuel Carvial. Gracias claro a vosotros, hasta la próxima.